Informe de la Secretaría de Informaciones del Estado acerca de maniobras en el Palacio de Gobierno. Un eficaz operativo devolvió la seguridad y la discreción que deben rodear a las más altas esferas gubernamentales al desmontarse en la Casa Rosada una compleja red de micrófonos de alta fidelidad mediante los cuales era tomada información secreta del Estado. El siguiente es un ejemplo de cómo agentes especialmente entrenados descifraban las conversaciones. ahora claro, sí, la... sí, en que el interior también, en también dijeron sí. que va eh, a ser está más, eh. más alto, eh, ¿Qué fue eso? Claro, un estornudo de, de Dromi, creo. Fue. Todo, sí, sí, sí, ¿Y es todo? eso? ¿Y eso qué fue? <risa> Tosio que granillo campo. Ay, sí, es probable, pero no ¿Y eso? Eso fue un bostezo de Herman González. Claro, claro. O sea, los son El último salario. Ojo, ojo, que hay una interferencia. ¿eh? No, no, no es una interferencia, es el pato Galmarini. Tiene mala digestión. De este modo, al ser colocados en las distintas dependencias, los micrófonos cubrían toda la casa. Escuchemos ahora una conversación obtenida en el comedor. Che, tráemela, pasame la sal Qué oh, oh, bueno que está la buceca esta Tráiganle la sal o, de un, frutas Un poquito pesado, un poquito uh, pesado uh, Gracias, gracias Asimismo los micrófonos también habían sido colocados en el baño <tipo> ¿Qué tal, ministro? Permítame estrechar su mano. Eh, espera un minuto que ya lo saludo. Digo que viene con papeles en la mano. Este. Son decretos. ¿Decreto del nuevo plan de austeridad? Eh, ¿Eh? Claro. Con el plan de austeridad no se compra más papel higiénico. Ah, entiendo para qué los trae, sí, sí. Las sospechas de que la Casa Rosada era vigilada hizo suponer que los teléfonos estaban pinchados. Esto lo intuyó el mismo presidente... el día que requirió la hora telefónicamente. Al marcar el 113 se escuchó esto. Son las dos y media pasada, Carlos. En otra ocasión, mientras sostenía una conversación telefónica, el presidente tuvo la certeza de que alguien tomaba nota del otro lado de la línea. Que los que peces no los dejan peces, huellas en el mar. Los peces no dejan huellas. en el mar sí es muy difícil hay gente muy hábil muy que difícil, ha vivido el rumor que ha vivido la campaña psicológica con esa ira de y que algunos y que, de ellos están a sueldo sí, claro que sí que, más bien y hay que estamos, rumores hay pero rumores. lo que más molesta rumores. es más molesta? esta situación y estas esta situación. amenazas y estas que y estas amenazas Finalmente todos los rincones de la casa fueron revisados e incluso debajo de una mesa no solo se encontraron micrófonos, sino además chicles y secreciones nasales. Muchas de las informaciones obtenidas estaban referidas al curso de la economía. En este caso los espías planeaban operar en el mercado financiero. Perdieron mil dólares.